Quizá Dios estaba esperando el momento adecuado para revelar qué tipo de animal le había tocado ser. Volvió a inclinarse sobre la pantalla. En la vidriera, golpeó la frente del Kentucky contra el vidrio y se quedó mirando la calle vacía. «Descubriría cómo salir de ahí», pensó. No aceptaría, al menos no en esa otra vida, volver a quedarse encerrado. «22, Deje de mirarme así», dijo Enzo, deje de perseguirme por toda la casa como un perro». Le habían explicado que el Kentucky era, alguien así que siempre lo trataba de usted. Si el Kentucky caminaba entre sus piernas, Enzo protestaba, pero era solo un juego, empezaban a llevarse bien. Aunque no siempre había sido así, al principio les había costado acostumbrarse y a Enzo su sola presencia bastaba para incomodarlo. Era un invento cruel, el chico nunca se ocupaba y había que andar el día entero esquivando un peluche por toda la casa. Su exmujer y la psicóloga del chico se lo habían explicado juntas, en una, instancia de mediación, enumerando en detalle por qué tener uno de esos aparatos sería bueno para su hijo. «Es un paso más para la integración de Luca», había dicho su exmujer. Su sugerencia de adoptar un perro las dejó atónitas, Luca ya tenía un gato en casa de su madre, lo que necesitaba entonces era un Kentucky en la casa del padre. «Tenemos que explicarle todo de nuevo», le había preguntado la psicóloga. En la cocina, Enzo juntó sus herramientas para el vivero y salió al jardín de atrás. Eran las cuatro de la tarde y el cielo de vertide estaba gris y oscuro, no faltaba mucho para que se largara a llover. Oyó que, adentro, el topo daba golpes contra la puerta. No tardaría en llegar otra vez hasta él. Se había acostumbrado a su compañía. Le comentaba las noticias y, si se sentaba a trabajar un rato, lo subía a la mesa y lo dejaba circular entre sus cosas. La relación le recordaba a la que su padre había tenido con su perro, y a veces, solo para sí mismo, enzo imitaba algunos de sus dichos, el modo en el que se agarraba la cintura después de lavar los platos o barrer, su forma cariñosa de protestar, siempre con media sonrisa, mientras se divertía repitiendo, Deje de mirarme así. Deje de perseguirme por toda la casa como un perro. Pero la relación del Kentucky con el chico no estaba funcionando. Luca decía que odiaba que lo siguiera, que se le metiera en el cuarto, a hurgar sus cosas, que lo mirara como un tonto el día entero. Había averiguado que, si lograba agotarle la batería, él, ser, y él, amo, se desvinculaban, y el aparato ya no podía reutilizarse. —Ni se te ocurra, lo había amenazado Enzo, tu 23 madre nos mata. Al chico, la sola idea de lograr agotarle la batería le iluminaba la cara. Se divertía encerrándolo en el baño o poniéndole trampas para que no pudiera llegar hasta su cargador. Enzo ya estaba acostumbrado a despertarse en medio de la noche, ver la luz roja titilar cerca del suelo y al Kentucky golpeándose contra las patas de la cama, rogando que alguien lo ayudara a encontrar la base de su cargador. El topo siempre se las ingeniaba para avisarle. —¿Y Enzo? si no quería otra instancia de mediación, tenía que mantenerlo vivo. Porque, aunque la tenencia era compartida, su exmujer ya se había ganado toda la simpatía de la psicoanalista, así que más valía que nada malo le pasara al dichoso Kentucky. Removió la tierra y agregó compost. El vivero había sido de su exmujer, y lo último por lo que pelearon antes del divorcio. A veces lo recordaba y le causaba gracia que hubiera quedado en sus manos. Nunca antes se había fijado en lo agradable que era la tierra de esos canteros. Ahora le gustaba sentir el perfume y la humedad, la idea de un mundo pequeño obedeciendo sus decisiones con un silencio abierto y vital. Lo relajaba, lo ayudaba a tomar un poco de aire. Y había comprado todo tipo de cosas, aspersores, insecticidas, medidores de humedad, palas y rastrillos medianos y pequeños. Oyó la puerta mosquitero crujir apenas y cerrarse. Bastaba empujarla para que abriera, y al topo esa autonomía parecía gustarle. Se apartaba enseguida para que el vaivén de la puerta no lo golpeara al regresar. A veces no lo lograba y, cuando la puerta regresaba con todas sus fuerzas, lo tiraba un poco más allá. Entonces protestaba, emitiendo un gruñido suave, hasta que Enzo se acercaba para ayudarlo. Esta vez había caído de pie. Enzo esperó a que se acercara. —¿Qué hace? —dijo. —Un día ya no voy a estar y nadie más se va a ocupar de andar levantándolo. El Kentucky avanzó hasta tocar sus zapatos y luego retrocedió unos centímetros. —¿Qué? El Kentucky lo miró. Tenía tierra en el ojo derecho y Enzo se agachó y sopló para sacarla. —¿Cómo está la albahaca? —preguntó Enzo. El Kentucky giró y se alejó rápido. Enzo siguió agregando composta la tierra, atento al pequeño motor que aceleró y salió del vivero, y al salto que las ruedas solían dar contra los bordes de algunas de las baldosas del patio. —Con eso tendría unos minutos, pensó. Fue hasta el lavadero por la tijera y, al regresar, el Kentucky ya estaba otra vez ahí, esperándolo. —¿24? y le falta agua. El Kentucky no se movió ni hizo ningún ruido. Era algo que Enzo le había enseñado, un pacto de comunicación, ningún gesto equivalía a, no, un ronroneo equivalía a, sí. Un movimiento corto era una invención del Kentucky que Enzo no terminaba de entender. Le parecía confusa y variable. A veces podría ser un gesto como, sígame, por favor, otras veces podía significar, no sé. Y los peperoncinos. Sobrevivió el brote que salió el jueves el Kentucky volvió a alejarse. Era alguien viejo. O era alguien a quien le gustaba decir que era viejo. Enzo lo sabía porque le hacía preguntas, era como jugar y al topo le encantaba. Había que hacerlo cada tanto, como cuando se baña al perro, o se cambian las piedras del gato. Lo intentaban mientras Enzo tomaba su cerveza, recostado en la reposera frente al vivero. Casi no le daba trabajo pensar las preguntas. A veces, incluso, las hacía y ni siquiera prestaba atención a la respuesta. Cerraba los ojos entre sorbo y sorbo de cerveza, se dejaba atrapar por el sueño y el Kentucky tenía que golpear la pata de la silla para que siguiera. «Sí, sí. Estoy pensando», decía Enzo. «A ver, ¿a qué se dedica el topo? Es cocinero». El topo se quedaba inmóvil, lo que significaba claramente un «no». «Cosecha soja». «Es profesor de esgrima». «Tiene una fábrica de bujías». Nunca quedaba demasiado claro cuál era la respuesta, ni si la respuesta era verdadera en su totalidad o marcaba solo su cercanía. Con los días, Enzo averiguó que quien fuera que se paseara por su casa dentro de ese Kentucky había viajado mucho, pero por ahora los lugares que había visitado no era ninguno de los que él había nombrado. También sabía que se trataba de un hombre adulto, aunque no estaba del todo claro qué tan mayor. A veces no era francés ni alemán, y otras veces era las dos cosas, así que Enzo creía que quizá fuera alsaciano, y le gustaba dejar que el Kentucky girara en círculos clamando desesperado esa opción intermedia que ya estaba en el aire y que Enzo se cuidaba de no pronunciar jamás, «Alsacia. Le gusta un vertide». Le preguntaba, «Le gusta el pueblo italiano, el sol, los vestidos floreados, los culos enormes de nuestras mujeres». Entonces el Kentucky corría alrededor de la reposera ronroneando a su máximo volumen. Algunas tardes Enzo lo cargaba hasta el coche y lo dejaba en la luneta mirando hacia atrás, todo el recorrido hasta las clases de tenis de Luca hasta el súper donde hacía las compras y en el regreso a casa. Veinticinco, mire qué mujeres, le decía Enzo, de dónde será un topo que nunca vio mujeres como estas. Y el topo ronroneaba una y otra vez, quizá de furia, quizá de felicidad. Veintiséis varios años atrás, su hijo también le había regalado la computadora, enviada desde Hong Kong y envuelta en celofanes. Otro regalo que, al menos al principio, a Emilia le había traído más disgustos que alegrías. El plástico blanco de la carcasa se había decolorado y podría decirse que ahora ya se habían acostumbrado la una a la otra. Emilia la encendió, se puso los anteojos y el controlador del Kentucky se abrió automáticamente. En la pantalla, la cámara apareció inclinada, como si estuviera caída. Reconoció enseguida el mismo departamento de la chica escotada. La cámara estaba acostada a ras del suelo. solo cuando levantaron al Kentucky Emilia vio el sitio del que acababan de moverla y entendió que la habían dejado en una cucha. Una cucha de felpa fucsia con pintitas blancas. La chica habló y los subtítulos amarillos del traductor aparecieron inmediatamente en la pantalla. «Buenos días». Los pechos estaban bien ajustados en un top celeste y todavía llevaba el anillo en la nariz. Emilia le había preguntado a su hijo qué relación tenía con esa chica y él le había dicho que ninguna, y se había puesto otra vez a explicarle cómo era que funcionaban los Kentukis y a hacerle preguntas sobre qué había visto y en qué ciudad había quedado asignada y cómo la habían tratado. Era una curiosidad sospechosa en general a su hijo no le interesaba nada la vida de su madre. Está segura de que eres conejo? Volvió a preguntarle su hijo. Emilia recordaba haber oído algo de, linda conejita, recordaba la caja que la chica le había mostrado y entendía, ahora que alguien se había tomado el trabajo de explicárselo, que lo que ella estaba manejando era un peluche con la forma de algún animal. Serían animales del horóscopo chino. ¿Qué significaba entonces ser conejo y no ser, por ejemplo, serpiente? —Me encanta cómo hueles. La chica acercó demasiado su nariz a la cámara y la pantalla de Emilia se oscureció un segundo. ¿A qué olería? Vamos a hacer muchas cosas juntas. ¿Y sabes lo que vi en la calle hoy? 27 contó algo que había pasado frente al supermercado. Aunque parecía una tontería, Emilia intentaba entender, seguía las letras amarillas de la pantalla pero el traductor iba demasiado rápido. Le pasaba lo mismo que en el cine, si las oraciones eran muy largas desaparecían antes de que pudiera terminar de leerlas. Y el día está precioso dijo la chica, mira. La levantó sobre su cabeza, alzándola hacia la ventana, y por un momento Emilia vio una ciudad desde lo alto, las calles anchas, las cúpulas de algunas iglesias, los canales de agua, la fuerte luz roja del atardecer cubriéndolo todo. Emilia abrió grandes los ojos. Estaba sorprendida, era un movimiento que no había esperado y la imagen de esa otra ciudad la impactó. Nunca había salido del Perú, jamás en toda su vida si descontaba el viaje a Santo Domingo para el casamiento de su hermana. ¿A qué ciudad la habrían asomado? Quería volver a verla, quería que la alzaran otra vez. Accionó las ruedas del Kentucky para un lado y para el otro, giró la cabeza varias veces, lo más rápido que pudo. «¿Puedes llamarme Eva?» Dijo la chica. Volvió a pararla en el piso y se alejó rumbo a la cocina. Abrió la heladera y algunos cajones, empezó a preparar su comida. «Espero que te guste el almohadón que te compré, mi gordita». Emilia dejó un rato al Kentucky mirando a la chica, Quería estudiar atentamente el controlador. Que me alce de nuevo, pensaba, que me alce de nuevo. No entendía cómo comunicarse con ella. O sería que, en su condición de conejo, solo le tocaba escuchar. Como cuerno se hacía hablar a esos animalitos. Ahora sí tenía preguntas que hacer, pensó Emilia. Si no lograba hacérselas a la chica, llamaría otra vez a Hong Kong y se las haría a su hijo. Ya era momento de que el chico se hiciera un poco más responsable de las cosas que le enviaba a su madre. Unos días más tarde descubrió que estaba en Erfurt, o había grandes posibilidades de que el sitio donde se movía su Kentucky fuera una pequeña ciudad llamada Erfurt. Había un almanaque de Erfurt pegado en la heladera de la chica, y estaban las bolsas que llegaban al departamento y que ella dejaba en el suelo por días, al de Erfurt, Minapoteque en Erfurt. Emilia lo había gogleado, Erfurt tenía, como únicos atractivos turísticos, un puente medieval del siglo XIII y un monasterio por donde había pasado Martín Lutero. Quedaba en el centro de Alemania y a 400 kilómetros de Múnich, la única ciudad alemana que en realidad le hubiera gustado conocer. 28 hacía ya casi una semana que se paseaba unas dos horas al día por el departamento de Eva. Se lo había contado a sus amigas en el café de los jueves, después de natación. Gloria preguntó qué era eso que Emilia llamaba, Kentucky, y en cuanto se lo explicaron decidió que compraría uno para su casa, para las tardes en que cuidaba a su nieto. Inés, en cambio, estaba horrorizada juró que no pisaría la casa de Gloria si compraba ese aparato. Lo que quería saber Inés, y lo preguntó varias veces golpeando la mesa con el dedo índice, era qué tipo de reglamentación implementaría el gobierno con una cosa así. No se podía contar con el sentido común de la gente, y tener un Kentucky circulando por ahí era lo mismo que darle las llaves de tu casa a un desconocido. Además no entiendo, dijo Inés al final, ¿por qué no te buscas un novio en vez de andar arrastrándote por el piso de una casa ajena? Inés era torpe para decir las cosas y A veces a Emilia le costaba perdonarla. Se quedó un rato mordiendo la bronca, pensando en ese comentario incluso ya en su casa, mientras enjuagaba y colgaba su toalla de natación. Sin Gloria, concluyó, su amistad con Inés no habría durado ni un día. Para el final de la semana, Emilia ya había establecido una nueva rutina. Después de lavar los platos preparaba un poco de té y se encendía puntualmente en el departamento de Eva. A Emilia le parecía que la chica empezaba a acostumbrarse a ese horario tardío pero regular en el que ella despertaba al Kentucky. Entre las seis y las 9 de la noche del horario alemán, Emilia circulaba alrededor de las piernas de la chica, atenta a lo que pasaba. El sábado, de hecho, cuando Emilia despertó y la chica no estaba, encontró un cartel pegado a la pata de una de las sillas, a unos centímetros del piso. Tuvo que transcribirlo en su teléfono, letra por letra, para entender lo que decía, y le alegró confirmar que era para ella, mi pupi, yo estoy al súper yendo. Sin retardo, vuelvo yo en 30 minutos, ya fácil. Con atención, Tueva. Le hubiera gustado tener el papel original, con la letra fina e inclinada de la chica para pegarlo en su heladera, porque a pesar del alemán, de la tinta fucsia y brillante, era una escritura sofisticada, algo que podría haber enviado un pariente lejano o alguna amiga desde el extranjero. La chica le había comprado un juguete para perros pero, como Emilia no lo usaba, solía dejarle cerca otro tipo de objetos para ver si alguno la tentaba. Había un ovillo de hilo que a veces empujaba y un pequeño ratón de piel cuya funcionalidad Emilia no terminaba de descifrar. Aunque le agradecía la buena intención, lo que a ella realmente le interesaba era ver las cosas que la chica 29 tenía en el departamento. Se asomaba con ella cuando acomodaba las compras en las alacenas, cuando abría el mueblecito del baño, o el armario frente a la cama. Miraba sus decenas de zapatos mientras Eva se preparaba para salir. Si algo le llamaba la atención, Emilia ronroneaba alrededor de la chica y ella lo dejaba un rato en el piso. Como ese masajeador de pies que una vez le había mostrado. No tenía nada que ver con lo que podía conseguirse en Lima. Era muy decepcionante que su hijo siguiera mandándole perfumes y zapatillas deportivas cuando podría hacerla tan feliz con un masajeador de pies como ese. También ronroneaba para que Eva la alzara, o si quería que la sacara de la cucha. En Lima, en el supermercado, una tarde en que había ido a comprar sus galletitas de coco y granola y había encontrado el estante vacío, ronroneó también en silencio, para sí misma. Se avergonzó de inmediato, preguntándose cómo podía andar haciéndose la conejita en cualquier sitio. Entonces una de sus vecinas cruzó el pasillo y Emilia la vio tan vieja, gris y coja, murmurando desgracias por lo bajo, que recuperó cierta dignidad. «Estaré loca pero por lo menos estoy actualizada», pensó. Tenía dos vidas y eso era mucho mejor que tener apenas media y cojear en picada. Y al final, ¿qué importaba hacer el ridículo en Erfurt?, Nadie la estaba mirando y bien valía el cariño que obtenía a cambio. La chica cenaba alrededor de las siete y media mirando las noticias. Llevaba su plato al sofá, se abría una cerveza, alzaba al kentucky y lo ponía junto a ella un rato. Entre los almohadones, era casi imposible para Emilia moverse, aunque podía girar la cabeza y mirar el cielo por la ventana o estudiar a Eva más de cerca, la textura de lo que llevaba puesto, cómo se había maquillado, las pulseras y los anillos, e incluso podía ver las noticias europeas. No entendía nada, el traductor solo se ocupaba de la voz de Eva, pero las imágenes eran casi siempre suficientes para formarse una opinión sobre lo que estaba pasando, en especial cuando no había mucha gente en el Perú siguiendo las noticias alemanas. Hablando al respecto con sus amigas y en el supermercado, se dio cuenta enseguida de que manejaba información exclusiva y de que la gente no solía estar al tanto de la actualidad europea en todo su detalle. Día por medio, alrededor de las nueve menos cuarto, la chica se vestía para salir y dejaba a Emilia sola. Antes de apagar las luces, la llevaba hasta su cucha. Emilia sabía que, una vez ahí, difícilmente podía volver a moverse, así que a veces intentaba escapar antes de que la levantaran, corriendo de acá para allá, metiéndose debajo de la mesa. 30. vamos, gordita, que se me hace tarde», decía Eva, que aunque en alguna ocasión terminara enojándose, solía reírse mientras intentaba atraparla. Le contó esto a su hijo y el chico se alarmó. O sea que te paseas el día entero detrás de ella y cuando la chica se va te quedas en esa almohada para perros. Emilia estaba comprando en el súper y el tono del chico la asustó. Se detuvo con su carrito, preocupada, acomodó el teléfono en su oreja. —Lo hago mal. —Es que entonces no te estás cargando, mamá. No entendía bien de qué le estaba hablando su hijo, pero le gustaba que, desde que tenía el Kentucky, si le mandaba mensajes con sus dudas y progresos, o comentándole lo que hacía la chica, él contestaba enseguida. Emilia se preguntaba si su hijo habría sabido de antemano que regalarle un Kentucky lo acercaría a su madre, o si el regalo le estaba dando más problemas de los que había calculado. «Mamá, si no te cargas cada día vas a terminar quedándote sin batería, ¿no te das cuenta?» «No, no se daba cuenta. ¿De que tenía que darse cuenta? Si la batería llega a cero se pierde la vinculación de los usuarios, y adiós Eva. Adiós Eva. No puedo volver a encenderme. No, mamá. ¿Se llama. Caducidad programada. Aducidad programada. Estaba en la gódola de enlatados cuando repitió esas dos palabras y el repositor la miró con curiosidad. Su hijo se lo explicó todo otra vez, hablando más fuerte al teléfono, como si el problema de Emilia fuera auditivo. Al fin entendió y le confesó desconcertada que hacía una semana que circulaba con el Kentucky sin cargarse. Él e suspiró aliviado. Está cargando ella, hijo, menos mal. Emilia meditó esto mientras esperaba para pagar. Entonces, cuando ella se iba a la cama y dejaba a su Kentucky en la cucha hasta el día siguiente la chica lo sacaba de ahí lo calzaba en el cargador y una vez que la carga se completaba volvía a dejarlo en su sitio Emilia movió los duraznos que habían quedado debajo de las latas de arvejas y los puso arriba para que no se golpearan Así que cada día alguien en la otra punta del mundo hacía eso por ella Sonrió y guardó su teléono. Era toda una atención tresyusdobles.lectulandia.com Paina 31 la Mosecinto no era solamente un hogar de ancianos Era una de las instituciones más queridas y la mejor equipada de la vila de Graya. Tenía siete cintas para caminar, dos tubos de hidromasaje terapético y un lector de electrocardiogramas propio. Pagadas todas las refacciones del frente del gimnasio, Camilo Vallgorria quería que los excedentes de las cuotas de ese año se invirtieran con fines recreativos. Le había llevado 47 años de administración llegar a estos últimos meses de bonanza y ahora necesitaba algo que hiciera la diferencia, algo que los familiares notaran inmediatamente en sus visitas y de lo que hablaran el resto de la semana. Fue Eider, la jefa de enfermeras, la que propuso el asunto de los Kentuckys. Pensó que él le costaría convencer a Camilo de su idea, aunque sabía que ya había uno en la familia de su jefe, un sobrino que se lo había comprado con sus ahorros. Camilo Vallborria nunca hubiera pensado en la adquisición de semejante aparato para un geriárico, y aún así se arriesgó le agradeció a Eider la idea, y de inmediato encargaron dos Kentuckys conejos. La propia Eider preparó para cada uno un pequeño sombrero azul con visera, con dos agujeros para las orejas y el logo del hogar al frente. Los encendieron juntos en la sala principal, luego del almuerzo. La conexión del K0092466 se estableció dos horas y 27 minutos más tarde y la del K0092487 después de tres horas y dos minutos. Ya vi 378 servidores repitiendo las conexiones alrededor de todo el mundo y aún así seguían colapsados, los tiempos de espera para la configuración inicial se alargaban cada vez más. En cuanto los dos Kentukis empezaron a moverse, algunos ancianos se acercaron. Los conejos circulaban entre sus pies y ellos levantaban trabajosamente las piernas para dejarlos pasar, como si se tratara de juguetes africi o incapaces de esquivar los obstáculos. No pasaron ni diez minutos cuando uno de los Kentucky se estacionó junto al ventanal principal, y no volvió a moverse. Se había desconectado solo y Eider tuvo que explicarle varias veces a Camilo que no había mucho que pudiera hacerse al respecto. Hasta donde ella sabía, si el usuario de un Kentucky quería abandonar el, juego, el aparato ya no podía volver a usarse www.lectulandia.com, página 32, ¿crees que sea por los viejos? Preguntó Camilo. Era algo en lo que Eider no había pensando. Nunca se le hubiera ocurrido que ahora, además de todas las especificaciones que había que leer si se compraba un electrodoméstico nuevo, había que pensar también si sería digno para ese objeto vivir o no con uno. Huye con acento pensarí, frente a la góndola de un supermercado, si el ventilador que está pensando en llevarse a casa estaría de acuerdo en ventilar a un padre en pañales mientras mira la televisión. ¿crees que podríamos perder también al otro? Amilo la tomó del codo, asustado. Eider se quedó mirándolo. Por primera vez, vio que Camilo ya era tan viejo como los viejos que cuidaba, y entendió el terror de su pregunta. Cerca, un anciano levantaba al otro Kentucky para estudiarlo. Le habló casi pegado a su hocico y le empañó los ojos. Quiso dejarlo en el suelo, pero no pudo agacharse, así que lo soltó con un grito de dolor y el Kentucky se golpeó y rodó Eider fue hasta el conejo lo puso de pie y lo siguió entre las mesas del comedor asegurándose de que lo dejaran tranquilo. Después le permitió alejarse, salir al jardín interno. Aide, y la voz de Camilo que, a sus espaldas, se acercaba. Estaba por volverse hacia E cuando vio a una anciana correr detrás del Kentucky, y detrás de la anciana a un enfermero que intentaba detenerla. De pronto, con una rapidez que a Aider le pareció premeditada, el Kentucky giró hacia la pequeña pileta de pececitos que estaba en el centro del patio y se alejó a toda velocidad. U estaba haciendo. Eider tuvo el instinto de correr hacia él, pero Camilo la retuvo. El conejo no frenó, cayó al agua. La vieja gritó, se metió en la pileta y el enfermero detrás de ella. Aide, dijo Camilo tirándole otra vez del codo, seguro no hay modo de recuperar nada. Hada de nada. U estaba preguntándole. E refería al dinero. Afuera, el enfermero había logrado sentar a la vieja en el borde de la pileta. Estaba empapada y lloraba estirándose hacia el Kentucky que, Unos metros más se hundí lentamente en el agua. 3.00.lectulandia.com, página 33, seguí corriendo cada mañana. En dos meses, si regresaba a Mendoza, al menos podría decir que ahora hacía ejercicio. No era el tipo de logros que estaba buscando, pero tampoco es que hubiera muchas más cosas que hacer. Aunque había encontrado con qué entretenerse. Estaba la biblioteca, hace tiempo que no se daba el lujo de tanta lectura, y el Kentucky, había que aceptar que lo del Kentucky era interesante. Cuando Esben lo vio por primera vez se quedó un rato parado frente al cuervo, el cuervo lo miraba desde el piso. Los dos se estudiaron con tanta curiosidad que Alina tuvo que hacer un esfuerzo para no reírse. Esben era un dane alto y rubio, en Mendoza tenía que cuidarlo como a una quinceañera. Era ingenuo y demasiado amable, así que lo estafaban, le robaban, se burlaban de él. En las residencias de artistas, en cambio, rodeado de sus pares y secundado siempre por alguna enégica asistente... A Alina le parecía un príncipe que se le escapaba de las manos. Los celos que sentí esos oaxaca eran apenas un rezago de lo que habían sido un añatra, en los primeros meses de su relación con Esben. Con el tiempo esa angustia ha virado a otra cosa. Antes la atormentaba, concentraba su mirada exclusivamente en él, ahora, en cambio, la angustia la distraí, perdí el interés, y los celos eran la única forma que encontraba para regresar cada tanto a Esben. También estaba ese otro estado al que tanto le gustaba entregarse, uno que solo tenía que ver con ella. Se encerraba en la habitación y se concentraba en sus maratoicas sesiones de series para volver a la realidad muchas horas más tarde. Quedaba, fragmentada, así le gustaba a Alina describirlo. Era un mareo que adormecí sus miedos matontos y, quizá por el propio aislamiento, la devolví al mundo limpia y liviana, abierta al mero placer de un poco de comida y una buena caminata. Pero tarde o temprano se cruzaba otra vez con Esben, y recordaba que su vida estaba hecha de cosas que siempre podían perderse, Como la sonrisa encantadora con la que miraba ahora al Kentucky. Alina había calculado el tipo de preguntas que harí sobre el peluche y había repasado sus respuestas mentalmente, preparándose para enfrentarlo en cuanto al precio, su inutilidad, la desmesurada exposición de su intimidad, aunque la revelación 3.lectulandia.com, paina 34 de esto último, calculó al artista le llevaría su tiempo. Él parecía sorprendido y cuando se agachó para verlo de cerca preguntó algo en lo que Alina no había pensando. ¿Qué nombre le ponemos? El Kentucky giró y la miró. Sanders, dijo Alina. Coronel Sanders. Era una tontería, y aún así tenía gracia. Se preguntó qué le habría hecho pensar que se trataba de un varón, y a la vez le pareció imposible pensar a ese cuervo con un nombre de mujer. Como el viejo de Kentucky Fried Chicken. Alina asintió, era perfecto. Esben alzó al Kentucky, que protestó cuando lo dieron vuelta, le revisaron las ruedas y estudiaron cómo iban agarradas al cuerpo sus pequeñas alitas de plástico. ¿Qué autonomía tiene? Alina no tenía idea. ¿Crees que podría seguirnos hasta la cena? Preguntó Sven, y volvió a dejarlo en el piso. Sería divertido intentarlo. En vista hermosa no había nada parecido a un restaurante elegante, de hecho, no había nada parecido a un restaurante. Algunas señoras, ya habían visitado a tres, sacaban a sus patios mesas de plástico, colocaban manteles y paneras con tortillas y ofrecían un menú de dos o tres platos. Sus maridos solían comer en alguna de esas mesas, Siempre la más cercana al televisor, a veces dormían con la cerveza o el mezcalito en la mano. No quedaban a más de un kilómetro y Esben supuso que, si la tecnología era parecida a la de un teléfono, el Kentucky debería poder seguirlo sin problema. Alina, en cambio, temía que la señal se perdiera. Entendía que cada peluche traía consigo, una huica vida, y lo que no le quedaba claro era si perder la señal era también perder la conexión. Salieron al patio y empezaron a caminar, unos metros detrás el Kentucky lo seguí. Alina estaba atenta al motorcito que zumbaba a sus espaldas, consciente de que, mientras ellos avanzaban con tanta liviandad, alguien hacía un gran esfuerzo para no perderlos de vista. Se olvidó de la asistente de turno y volvió a sentirse segura, tomó a Esben de la mano y él la sostuvo, amoroso y distraído. Sobre el asfalto, ya fuera de la residencia, no era tan fácil para el cuervo seguirlos. Lo girar, desacelerar, volver a alcanzarlos. Entonces lo oyeron detenerse y se dieron vuelta para ver qué había pasado. Estaba a unos cinco metros, miraba hacia la montaña. Era difícil saber si todavía estaba ahí con ellos, admirando el atardecer de la naturaleza mexicana, o si alguna3s.lectulandia.com, apenas 35 fatalidad técnica había alcanzado suitamente su alma, y eso era todo lo que habría tenido de Kentucky en esta vida. Alina pensó en sus 279 de oares, y de pronto el Kentucky se movió esquivó hondamente a Sven y siguió hacia donde estaba Alina. ¿Qué hace? Romeo, Sven, ¿dónde va con mi mujer? coronel. La pasaron bien. Comieron pollo con mole y arroz, y durante toda la cena dejaron al Kentucky sobre la mesa. Cada vez que Esben se distraí, el cuervo le empujaba el tenedor hacia el borde y lo tiraba al piso de tierra. Como el cubierto no hacía ruido al caer, Esben lo buscaba a ciegas donde lo había dejado. No lo enojaba descubrir el engaño. En realidad, nada en absoluto del mundo ordinario podía enojar al artista, su energía estaba destinada a asuntos superiores. Alina envidiaba la tranquilidad con la que Esben hacía de su vida exactamente lo que quería. Él avanzaba, ella oscilaba detrás de la estela que él iba dejando, intentando que no se le escapara de las manos. Correr, leer, el Kentucky, todos sus planes eran planes de contingencia. El coronel volvió a tirar el tenedor y Alina se tentó y soltó una carcajada. Cuando el Kentucky la miró ella le guiñó un ojo, y él hizo su ruido de cuervo por primera vez en la noche. «Si se mete con mi mujer», dijo Esben bromeando se mete también conmigo, coronel, y volvió a agacharse a recoger su tenedor. Unos días después, cuando estaba por dejar la habitación, regresó a último momento por el Kentucky y se lo llevó con ella. Quería mostrárselo a Carmen, la mujer de la biblioteca. Era lo más parecido que tenía a una amiga en toda la residencia. Cruzaban frases breves y filousas, saboreaban con discreción el evidente principio de una gran cofradía. Alina dio unos golpecitos sobre el mostrador, para avisarle que andaba por ahí, dejó al coronel junto a los papeles de Carmen y se alejó rumbo al pasillo de narrativa desde donde espió para ver qué pasaba. Carmen lo vio y se acercó, iba siempre de negro, las muñecas repletas de pulseras con tachas. Levantó al Kentucky, lo dio vuelta y estudió un rato su base pasando los dedos entre las ruedas. «Este parece de mejor calidad que los míos», dijo sin levantar la voz, como si hubiera sabido desde un principio que Alina la espiaba. Alina se acercó con dos libros nuevos. «Siempre me pregunté», dijo Carmen divertida, ¿Para qué será este culito? Y rascó con sus uñas esmaltadas el puerto USB escondido tras la rueda trasera. Después lo dejó sobre la mesa y el Kentucky se alejó hacia Alina. Carmen dijo que no había pasado un mes desde que su esmarido le había regalado un 36 Kentucky a cada uno de sus hijos, y ya había visto nuevas versiones en varias ocasiones. Mi exmarido dice que el crecimiento de estas cosas es exponencial, si hay tres la primera semana, es que habrá tres mil la segunda. No te intimida. Preguntó Alina. ¿Qué de todo? Carmen dio un paso al costado y, a espaldas del Kentucky, hizo la mímica de vendarse los ojos. Buscó su billetera en el bolso y le mostró a Alina una fotografía de sus dos hijos con los bichos. Eran dos gatos amarillos y los llevaban en los canastos de las bicicletas. Cada Kentucky tenía una cinta negra atada a la cabeza que le cubría los ojos. Era la única condición que Carmen le había puesto a su exmarido, temía que todo fuera un plan para tener dos cámaras rondando por su casa día y noche. Alina se quedó mirando la foto. ¿y para qué quiere alguien pasear por tu casa con los ojos vendados? ¿Cuál es la gracia? Ya ves, dijo Carmen. Tienen solo dos sentidos, yo les quito uno y siguen circulando. Así es la gente, manita, teniendo en el pueblo semejante biblioteca, y señaló sus cuatro pasillos vacíos. Le quitó la foto de las manos, le dio un beso a la imagen de cada hijo y la guardó otra vez en su billetera. Pisaron uno ayer en la ruta, frente a la parada del taxi, continuó. Anotando en el registro de libros los que Alina estaba llevándose. Era de un amigo de mis hijos y la madre tuvo que enterrarlo en el jardín, entre las tumbas de los perros. El cuervo se volvió hacia Carmen y Alina se preguntó si el coronel Sander sería capaz de entenderla. Una desgracia, ahora el chico está destrozado. Carmen sonrió. Era difícil saber qué estaba pensando realmente. Con lo que salen estos bichos. ¿Y qué se supone que hacía el Kentucky solo en la calle? Preguntó Alina. Carmen la miró sorprendida, quizá porque no se le había ocurrido pensar en eso. «¿Crees que intentó escapar?» Preguntó, y se quedó mirándola, sonriendo con entusiasmo. Alina regresó al cuarto, dejó al Kentuki en el suelo y fue al baño. Tuvo que volver hasta la puerta y cerrarla para que no se metiera dentro, el bicho siempre lo intentaba. Se quedó junto a la puerta hasta que oyó al coronel 37 Sanders alejarse. Entonces se quitó la ropa y se metió en la ducha. Qué bien había hecho en no comunicarse con su Kentucky, lo iba confirmando con las cosas de las que se enteraba. Sin correos ni mensajes ni acordar ningún otro método de comunicación, su Kentucky no era más que una mascota sonsa y aburrida, tanto que a veces Alina se olvidaba de que el coronel Sanders estaba ahí, y que detrás del coronel había una cámara y alguien mirando por ella. Así que los días pasaron con naturalidad. Su despertador sonaba a las seis y veinte de la mañana. Ningún artista osaba circular a esa hora por la residencia, La alarma ni siquiera parecía despertar a Esben. A Alina le daba tiempo a levantarse y bajar hasta la cocina del área común, desayunar sin interacciones sociales y leer un buen rato antes de salir a correr. Con el segundo café se ponía recta sobre la silla, el culo bien en el borde, las piernas estiradas y los pies abiertos en V. Era su posición crucero, y podía leer así por horas. El coronel Sander se metía entre sus pies empujando las puntas de la quinta que formaban sus piernas hasta quedar trabado. A veces Alina bajaba el libro y le hacía alguna pregunta, solo para saber si quien fuera que manejara ese aparato seguía ahí con ella, o dejaba al cuervo para irse a hacer algo mejor. La primera opción, la idea de alguien sentado mirándola fijamente por horas, siempre la intimidaba, la segunda la ofendía. No era su vida lo suficientemente interesante. Tenía ese quien quiera que fuera una vida tanto más importante que la suya como para dejar el aparato en vilo hasta su regreso. No, se contestaba, si fuera así no estaría ahora entre sus pies haciendo de mascota a las seis y cincuenta de la madrugada. ¿Sabes lo que acaba de pasar en la página 139? Casi siempre el coronel Sanders estaba ahí, gruñía o hacía temblar ligeramente las alitas que tenía a los lados del cuerpo, pero ella no se molestaba en contestar sus propias preguntas. A las siete y media pasaba por la habitación para dejarlo dentro y bajaba al monte a correr. Doblaba en la iglesia y se alejaba de la calle principal. Conocía un camino en el monte apartado de las casas, cruzaba sembrados y bajaba en lomadas hacia zonas más verdes cada vez llegaba más lejos. Cada vez se sentía más fuerte. Correr no la hacía ni más ni menos inteligente, pero la sangre circulaba de otra manera por su cuerpo, le latían las sienes. El aire cambiaba y, en cuanto se distraía, su cerebro bombeaba ideas con una rapidez insólita. Cuando regresaba, Sven ya había bajado a su taller. Alina se daba una ducha y se ponía algo cómodo, comía sus mandarinas despacio, panza arriba sobre la 38 cama. En el piso, el coronel Sander se movía inquieto, rodeándola como una versión cómica de un ave de rapiña. El día anterior había estado pensando, pensando demasiado. Y en la noche, a las tres de la mañana, se había levantado y había sacado una silla al patio para fumar frente al monte, en la oscuridad. Se sentía cerca de algún tipo de revelación, era un proceso que conocía, y la sola excitación por alcanzar una conclusión compensaba la somnolencia. Así que esa mañana, después de regresar de correr y tirarse en la cama con sus mandarinas, Seguía dándole vueltas al asunto con el presentimiento de estar cada vez más cerca de algún tipo de revelación. Miró el techo fijamente y pensó que, si tuviera que poner las cosas en orden para inferir a qué tipo de descubrimiento estaba llegando, tendría que recordar un dato en el que hacía días que no pensaba. En algún momento de la semana anterior, había bajado al único kiosco del pueblo, junto a la iglesia, y, en una distracción, le había dado un vistazo a un detalle que hubiera preferido no ver. El modo en el que Esben le explicaba algo a una chica la dulzura con que intentaba hacerse entender, lo cerca que estaban el uno del otro, el modo en que se sonrieron. Después supo que era la asistente. No le sorprendió, tampoco le pareció un descubrimiento importante, porque una revelación mucho más profunda captó súbitamente su atención, nada le importaba tanto como para moverse en alguna dirección. En su cuerpo, cada impulso preguntaba para qué. No era cansancio, ni depresión, ni carencia de vitaminas. Era una sensación parecida al desinterés, pero mucho más expansiva. Acostada en la cama juntó las cáscaras en una sola mano y el movimiento la acercó a una nueva revelación. Si es Esben todo lo sabía, si el artista era un peón abocado y cada segundo de su tiempo era un paso hacia un destino irrevocable, entonces ella era exactamente lo contrario. El último punto al otro extremo de los seres de este planeta. La inartista. Nadie, para nadie y nunca nada. La resistencia a cualquier tipo de concreción. Su cuerpo se interponía entre las cosas protegiéndola del riesgo de llegar, alguna vez, a alcanzar algo. Cerró el puño y apretó las cáscaras. Se sentían como una pasta fresca y compacta. Después estiró el brazo sobre las sábanas, hacia la cabecera, y dejó las cáscaras bajo la almohada de él. 39 Grigor había tenido una gran idea, al fin. La había llamado, Plan B, y había invertido en ella sus últimos ahorros, los suyos y los de su padre, si es que lo que le quedaba al padre podía llamarse ahorros.